Contacto contigo nuevamente, te escuchamos. Bueno, muy bien, escuchamos al intendente del Departamento de la Peña, Claudio Saúl. La aparición fundamentalmente en invierno y en verano por el frío o por las lluvias, y también hay otro proyecto de carácter de compra de maquinaria para el sembrado de, de, de Buffel que es una pastura que se adapta a nuestra zona. Perfecto. Bueno, eh, Intendente, eh, hablaba, qué tal, buenos días, personalidad sí. nacional, eh, hablaba sobre esta cuestión de ayudas a los productores, ¿no? de, de buscar esta, esta pujanza ¿no? para todo el sector productivo los llaves. Bueno, nosotros estamos hablando y reuniendo desde hace bastante tiempo, eh, teniendo en cuenta que los que eh, registros pluviales no han sido importantes en la época que debía ser, en la época estival, y esto va a causar un impacto severo y grave en los pequeños productores. Por eso es que hay mucha gente que se está desprendiendo del animal de cría, de la vaca que es la fábrica nuestra y con el gobernador venimos trabajando, hemos tenido reuniones en Buenos Aires a ver cómo asistimos. Siempre decimos que la población animal y la población de productores es enorme, es grande Así que tenemos que ver cómo compartimos los gastos, porque hay que, hay que hablar de una asistencia de 6 a 8 meses, no es de un mes o 15 días. Entonces en esto tenemos que ser prudentes, tenemos que ver bien cómo vamos a distribuir en las zonas más críticas y en eso se está trabajando. Se había hablado de la implementación de un subsidio ¿no? para la compra de maíz y también asistencia de este tipo de, de alimentos para los animales. Sí, hay distintos tipos de suplementación estratégica que van a hacer eh, para cabras, eh, tenemos en cuenta que hay una población de 200.000 cabras eh, una asistencia para 50.000 vacas, para 10.000 terneros y también proyectos de engorde a corral en aquellos distritos que se están haciendo estos esto, esto, proyectos productivos, pero digo en esto eh, vamos a ser eh, muy serios, muy responsables, que hay que compartir el esfuerzo con el productor, es imposible que el Estado pueda asistir a todos absolutamente a todos, y también entregarle un 100% entonces Compartir el costo en un 50% y ver cómo se subsidia el 100% de traslado. En esto queremos ser, porque imagínese, son una enorme cantidad de cabras, de vacas, de tenerlo. Lo que sí en algo quiere subsidiar el Estado en un 50% de lo más probable. Independientemente del caso de no lograrse todo esta si dice, ¿cómo se tornaría esta situación a los no, usuarios? Mire, tenemos que tener optimismo, esperanza, nosotros hemos hecho la gestión, hemos estado en Buenos Aires el miércoles, eh, no queremos adelantarnos con cifras, ellos van a venir el 10 de junio. Acá a firmar los convenios, vamos a ver el cuantum... pero lo que, algo hay que hacer, algo, el Estado está muy preocupado, los Estados municipales, los intendentes, el gobernador, el secretario, los diputados, todos estamos preocupados por la situación, hay que buscar, porque si no sería muy grave por la, por lo que pudiera suceder más adelante. Y el Estado tiene que estar atento y vamos, vamos a asistir, de alguna forma vamos a asistir. Pero siempre con esfuerzo compartido. Se están desprendiendo por bajo precio los productores de sus señales. En, en este momento no está en esa etapa grave. Eh, pero sí eh, viendo un panorama crítico, un panorama acelerador porque no hay pasturas. Eh, hay gente que está tomando la precaución de vender un animal medianamente en buen estado. Lo que sí va a pasar es que si no llega la asistencia en dos o tres meses, esos animales se van a venir muy abajo y ahí sí se van a vender por la nada. Y es lo que queremos evitar a través de suplementación estratégica, a través de feedlot, a través de algunas estrategias de... Eh, a campo también, eh, son distintas formas que podemos hacer para, para ayudar al pequeño productor. ¿Qué autoridades nacionales van a venir? Bueno, está el 10 de junio, está la, la secretaria de Economías Regionales y también el subsecretario de, de la misma cartera que es Carla Campo y Luciano Ditela, ellos han comprometido y van a hacer lo posible y de acuerdo a la agenda del ministro eh, Domínguez de poder estar acá, pero ellos están. Eh, haciendo la letra chica del convenio definiendo los montos, definiendo cuáles van a ser las diferentes muchas gracias, eh. gracias. La palabra del departamento Rosario Vera Peñalosa no, estamos hablando de Claudio Saúl sobre la, esta situación que están padeciendo los productores ¿no? eh, ganaderos del de, eh, departamento ubicado al sur de la provincia de La Rioja una situación crítica que no llega a ser grave pero que eh, justamente impacta en el desarrollo de toda la producción del sur de la provincia de La Rioja Como siempre, no Carlos, el problema del sur de la provincia, ¿no? Con, con el tema de la sequía y bueno, y con la con, con la cuestión lógica, la preocupación que incluso ahí lo escuchábamos al al intendente de Rosario, Vera Peñosa Saúl, ¿no? Sí, exactamente, mucha preocupación, mucha preocupación. No tan solo de escucharlo, sino también en, en el rostro, ¿no? en su cara de nota preocupación porque se está tornando crítica la situación. Bueno, volvemos contigo enseguida, Carlos, ¿sí? Hasta luego. Hasta Gracias. luego.